Con Tuyo estrena carro sin s comprarlo y para Bogotá sin pico y placa por un año. Esta y más información de Tuyo escúchala por W Radio. Tuyo. Un modelo de suscripción con contratos de 1 a 5 años. Más de 20 referencias con disponibilidad inmediata para moverte sin restricciones. Y lo mejor, un proceso 100% digital para que tu aprobación sea en menos de una hora. No compres. Suscríbete. Ingresa a ratingtuyo.com.co Portátil que cuida tus ojos con su pantalla anti-reflejo. Lenovo y Alcosto te informan la hora en la W. Doce del mediodía en punto en W Radio Colombia. El portátil Lenovo Idea Pad 3 cuenta con procesador de o n 11a v a generación Intel Core i7, disco duro de estado sólido de 512 gigas, d o l b y a u d i o mayor calidad en sonido y lector de huella. Llévalo con el 38% de descuento por tres millones ciento noventa nueve y mil pesos en Alcosto y c a t r o n i c s Aprovecha. A la Feria de Computadores. Al c o s t o Y perahorro. Siempre. Vigentes al e veintiocho de febrero. ¿Buscas una escapada por el Caribe? Hyatt Inclusive Collection te invita a reservar tus próximas vacaciones. Pregunta por nuestras ofertas en Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, p u n t a c a n a Curazao, Cartagena y Panamá. Con Hyatt Inclusive Collection disfrutarás de los mejores destinos del Caribe.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 h e r e I am. Here I am, baby. De sus grandes canciones, un clásico para recordar de la década de los noventa. Bienvenidos a esta nueva h o r a de música. pasado el mediodía con ganas de almorzar, hacer planes divertidos.、Mm, yo, por ejemplo, en la tarde, tarde, nochecita, voy al Movistar Arena a ver al、uh, grupo italiano Il Volo, que estará presentándose allí. O sea, mi gusto musical es tan amplio que anoche estaba en Tef h l i p p e r y Motley Crue. Por supuesto, el homenaje a Elkin Ramírez de parte de la banda Kraken. y ahora Ahora voy a ver a El Volo. Creo que me voy de, de parchecito con mi mamá. <risa> sí, p u e porque anoche no la podía llevar a ese. O sea, mucho voltaje, muy pesado para ella. Hablando de m o t l e y c r u e y estos recuerditos bonitos de este concierto, que un gran show, Nicky Six, ver a Tommy Lee en la batería, a Vince n e i l y, por supuesto, la participación estelar reemplazando a Mick Mars de John Five. Un guitarrista al que admiro muchísimo y sigo、eh, desde hace mucho rato. Aquí está. ハム、イスウェアキンドルウラビコロンビア。 streets of me of mine, the Alicia k e y s a n t e s Genesis. Y antes la canción de Motley c r u e Home Sweet Home, es W Radio. Estamos pasando música. Saludos a todos los oyentes que a esta hora están conectados. Ahí en sus ciudades queremos saber de ustedes dónde andan, cuáles son las canciones que quieren oír. Una mezcla perfecta los domingos. Nos enloquecemos un poco y traemos lo nuevo. Música de los ochenta, de los noventa, del dos mil para acá. Y todo ese revuelto musical es lo que hace que esta franja suene tan bien. Yo soy Montoya y ahora vamos a recibir a b r e n n a n バンとます。<音楽> Década de los n o v e Natalie t n a Imbruglia, que ha venido sonando, sigue haciendo música. Hemos estado muy pendientes de su carrera. Alguna vez tendríamos que hablar con ella para descubrir un poco de su carrera musical y todo lo que ha dejado. Sobre todo con esta canción, que creo es la más famosa de ella, se llama Torn, la canción que acabo de finalizar. Antes Crystal Waters y antes Brian Adams, para los que coleccionen, les prometo, tranquilos, no se descerebren tratando de adivinar cuáles son esas canciones que al final en Twitter, en arroba m o n t o cuarenta, les. Pongo el listado completo. Nosotros seguimos con más canciones. Vamos a recordar esto de The Police: Every Breath You Take. Después algo de Culture Club y algo de Chic que me están pidiendo desde la ciudad de Medellín y un oyente en la ciudad de Pereira. Every Breath You Take. Con el sello W. En W r a En W RAR. La última, Le Freak de Chic. ¿Cómo suena de bien? De esas canciones que invitan a subir el volumen de la radio. Hablando de la radio, vamos a estar aquí durante un ratito más. Voy a armarles una tanda de rock en español. Sé que les gusta. No la anuncié porque ya la traía lista. Así que déjense sorprender. Los enanitos verdes con luz de día. Miguel Mateos, que estará en concierto también. Sé que creo que ya vendió toda la boletería, ¿no? Bueno, en fin, averigua igual si va a ir. m u e s t r e interés, pregunte por las boletas, y si no, Que conste que les advertimos, muchas veces le dijimos, oiga, ojo que viene Miguel Mateos, viene a celebrar una trayectoria musical impresionante, muchos años haciendo r o c k en español, y es uno de los referentes. Y esta tanda incluye también acá hay fanes con afuera para el oyente en Barranquilla y para el oyente en Bucaramanga que me la pidió. Saludos a todos, quédense aquí. Ya viene、eh, más de nuestros programas, viene Armando Plata con Global Hits, y nosotros nos vamos yendo, mañana nos oímos desde las 4 de la tarde en Costa. c o n t r a r e l o j junto a Rosario con las noticias que busca en el tiempo que necesita. Feliz domingo para todos. Chao. あ「ああ!」 もう一度、もう一う一度、もう一度、 モ a トヤ、er, está en t a ぐら マッカーは。 juega c o う todos los niños, d e、no oh, oh, s よう r ジ n エガーのように、ジュエガーのよ o に、ジュエガー o ように、ジュエガーのように、ジュエガーのように、ジュエガーのように、ジュエガーのように、ジュエガー e ように、ジュエガーの a うに、ジュエガーのように、ジュエガーのように、ジュエガーのように、ジュエガーのように、ジュエガーのように、ジ c エガーのよう o ジュ i ガーのように、ジュエガー l よ e に、ジュエガーのよ o に、ジュエガーのよう r ジュエガーのように、ジュエガーのように、a ュ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 ¿Quién será el asesino? La W y el Teatro Nacional La Castellana te invitan a ver La Obra Que Sale Mal. Boletas en teatronacional.co. Hola, soy Ernesto b e n f u m e a Y yo soy Jimmy Vázquez. Queremos invitarte a ver La Obra Que Sale Mal. Una comedia que te matará. Pero de la risa. Funciones de jueves a domingos en el Teatro Nacional La Castellana. Compra tus boletas en teatronacional.co. Especial de la W Radio en el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. j e a n l o u i s b o u r l a n presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Asamblea Nacional de Francia. ウクライナの戦いは、ウいは、ウク ピーター・ガウバイ、ex diplomático estadounidense y experto en control de armas。 シュランディ・ウォッデ、ex-embajador del Reino Unido en Rusia。まずは W。<your>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 W ん。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 Procesador de onceava generación Intel Core i7, disco duro de estado sólido de 512 gigas, d o l b y a u d i o mayor calidad en sonido y lector de huella. Llévalo con el 38% de descuento por tres ciento noventa millones nueve y mil pesos en a l c o s t o y c a t r o n i c s Aprovecha la feria de computadores a l c o s t o y ver ahorro siempre. Vigente hasta el 28 de febrero. Ponte el día en música. No v i d e